Oremos, Señor, por la eficacia de este sacramento, multiplica en tu siervo Víctor Hugo, nuestro obispo, los dones de tu gracia, para que ejerza dignamente en tu servicio el ministerio pastoral y por su fidelidad consiga los premios eternos por Jesucristo nuestro Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, me permito responder hasta ahora a ese mensaje tan hermoso que nos diera el señor Nuncio en su homilía. He querido hacerlo hasta ahora porque, como se dice, partir es un poco morir. Y bueno, quisiera dirigirme a ustedes nuevamente. Prometo que brevemente suplico su paciencia para leerles brevísimamente lo que yo considero un cierto testamento. Todos están en mi testamento, ¿eh? No tengo mucho que dejar. En la Sagrada Escritura encontramos que siempre que hay alguna despedida, sea un poco solemne como la de hoy, pues siempre se tiene una última palabra. Una última palabra porque el testamento es una última expresión hecha en libertad, pero hecha sobre todo en gratitud. A todos aquellos que durante estos años han formado una parte de verdaderamente grande de la vida de este servidor suyo todos aquellos que han estado cercanos sobre todo con paciencia y con caridad y no están todos exactamente aquí porque varios se nos han adelantado en el camino al cielo excelencia usted decía que hace 23 años que pues comencé este servicio porque todo es un servicio en la iglesia de hecho canónicamente según la ley de la iglesia se dice que un obispo toma posesión pero nadie posee solo Dios posee por eso estamos todos como servidores suyos permítame pues expresar en unas breves líneas ante todo el lo que hay en mi corazón, en primer lugar para todos los hombres y mujeres de buena voluntad de esta tierra de Escuintla. Aquellos que hoy están representando, a quienes han formado parte de la vida pública de esta tierra. Aquellos que han servido desde el campo de la empresa y que han creado empleo y que bueno... ...se han dedicado ciertamente a que esta tierra tenga pues un poquito ese pan de cada día. Pienso eh, especialmente que nos acompaña un hijo de don Fraterno Vila... ...que fue un filantro de primera calidad en esta tierra. Y otros muchos que han formado parte de esta tierra... ...dándole años y años de servicio en el campo público, en la vida política... Y como digo, corro el riesgo de no decir todos los nombres, por eso a todos les dirijo estas palabras. Hermanos que forman esta sociedad escuincla, católicos, no católicos, creyentes o más o menos, busquen siempre el bien común, que no es el bien más buscado de todos los bienes que se buscan. Que sus diferentes carismas en la vida política, en el servicio público, en la creación del trabajo y oportunidades tengan siempre presentes los valores humanos trascendentales que son aquellos de la solidaridad, de la justicia, pero también de la capacidad de compasión. Si esta tierra hubiera más compasión, hay bastante compasión, todo iría mucho mejor. Busquen siempre tener esa compasión y esa cercanía entre todos ustedes en esta tierra tan hermosa, tan bendecida y al mismo tiempo tan probada. Y como todo grupo humano, que muchas veces ha ido de la mano de Dios, pero como un niño travieso, a veces se ha soltado de la mano de Dios. Muchísimas gracias a hombres y mujeres de buena voluntad de la sociedad escuíntela y naturalmente muchos son parte de esta comunidad católica. Ahora dirijo una palabra, no es que yo cambio de esposa porque estoy casado con la iglesia, que es una sola, y cuando me dijeron que me tocaba pues servir a otra iglesia... No tuve la tentación de quitarme este anillo Porque este anillo es para la Iglesia Universal dirijo una palabra, queridos hermanos A toda esta Iglesia del Señor que peregrina en Escuintla Queridos hermanos, querida Dios mantengan viva la conciencia De la misión fundamental de toda la Iglesia Que es una sola Sintetizada en palabras de San Pablo VI La Iglesia existe para evangelizar es decir, no dejen de vivir lo que en estos años, con mis hermanos sacerdotes, hemos querido concretizar como la pesca y la repesca. Porque a veces el pescado se sale en el hoyo de la red. Pues nada, a seguir buscando y siendo todos pescadores de hombres. Porque muchas son las necesidades que tiene esta tierra, pero sobre todo son espirituales no cedan ustedes al embate del mal ninguna tierra es fácil todo el mundo se mueve entre luces y sombras pero ustedes querida hermana y querida hija y querida esposa dioses y descuintla perseveren siempre en el bien yo sé que el calor está en crecimiento pero mandaremos un aire fresco desde los altos, para que no nos agobie tanto ese calor. Dios les bendiga por haberme soportado tantos años. Yo sé que han tenido una caridad que ha sido capaz que la paciencia. Gracias a ustedes, queridos hermanos, y recuerden, pongan siempre su esperanza en el único que no defrauda, el Señor Jesús. Una palabra, ya como quien está muriendo, a mis hermanos sacerdotes aquí presentes que han hecho un esfuerzo como todos ustedes de venir de todo el departamento. Muy queridos hermanos sacerdotes, hermanos e hijos míos, estén siempre a la altura y la madurez del hombre nuevo. Superen entre ustedes cualquier tipo de rivalidad, cualquier tipo de tentación de poder, de tener y de placer y mantengan siempre lo que Papa Francisco nos ha dicho, las tres cercanías, la cercanía a Dios, la cercanía con los demás sacerdotes y la cercanía a los más necesitados. Y sobre todo, queridos sacerdotes, y también lo digo a toda la diócesis, mantengan vivos los cenáculos. Los cenáculos sacerdotales que poco a poco van dando fruto, pero que son esas pequeñas comunidades que en una tierra, como decía el Señor Nuncio, de 5.000 kilómetros cuadrados, no es fácil reunirse. Mantener viva esa misión en los cenáculos y recuerden que entre ustedes camina el buen pastor, el divino pescador, o como dijimos en algún año, el divino sembrador sean fieles a él y déjense llevar como decía san pablo del arrebato espiritual y del amor ardiente por este pueblo de dios que como decía el señor nuncio se queda un poquito como oveja sin pastor pero el verdadero pastor está aquí él es el que siempre está con nosotros y nunca nos deja que el amor de Cristo nos apremie, rechacen, queridos sacerdotes, cualquier forma de clericalismo y no dejen de lamentarse y de acompañar, perdón, al obispo en lo peor que un obispo puede escuchar de los fieles cuando le dice fíjese, monseñor, que el Padre nos trató mal. No, que nunca se de eso, que siempre sean ustedes fieles. Un aplauso para los padrecitos, ¿eh? porque son los colaboradores cercanos. Y les pido que siempre sean pastores cercanos, no solo a Dios, al obispo, sino a este pueblo que les merece bien. Una palabra para las religiosas que están aquí presentes, lo vimos en Mazagua. Sean ustedes siempre un signo de contradicción. Contradecir es ir contracorriente y el mundo busca placer, tener, poder, pero cuando una joven o un joven busca a Dios y deja su familia, su profesión, su futuro mundano, podemos decirle, por pues dedicarse a Dios, verdaderamente inspira. Inspira a buscar el cielo. Alguien aquí presente, un gran profesor, sabe lo que decía Rubén Darío, que el cielo ni es cielo ni es azul. Pero hay que tener todos ojos azules de tanto mirar al cielo que ideas religiosas inspiren a que en esta tierra se busque siempre a Dios en primer lugar y sean signo de esperanza, orando por aquellas necesidades que ustedes bien conocen. Una última palabra para mis amigos, los agentes de pastoral. Cuando en Escuintra decimos agentes, todos se asustan. Creo que es creación de los padres que están por ahí. Porque los agentes llevan uniforme, ¿no? Pero aquí le decimos agentes a los catequistas, a los servidores, a los ministros de la palabra, a todos aquellos que en estos 23 años he visto crecer he visto también llegar a la presencia de Dios. Para ellos pido un especial aplauso. Porque no están ni en ni en la Nueva Concepción. Ya no están en el puerto, ahora están en la gloria de Dios. Apenas ayer tuve la oportunidad de llevar unas flores visitando a la tumba del Padre Walter y del Padre Pacífico. Y bueno, dije, en verdad que yo he enterrado como ocho sacerdotes, ¿eh? pero ha sido sin querer. Sacerdotes que han pasado. Y he tenido aquí presente, me la quitaron la foto de Monseñor Fernando Gamalero, pido que oremos por él. Pero fue el primer obispo de Escuintla y puso todo su corazón para que a esta tierra no le faltara la bendición del Señor. Solo Dios tiene una memoria excelente. Nosotros, sobre todo a cierta edad, comenzamos a olvidar. Recuerdo pues a los catequistas, a los catequistas, a las lectoras, a los lectores, a los movimientos apostólicos como Renovación, cuya plana mayor está aquí presente en esta mañana. Y a todos quiero darles muchísimas gracias, como digo, por su paciencia. Monseñor, yo tengo que pedirle a usted aquí de rodillas Que haga todo lo posible, porque sé que lo va a hacer Para que no se queden mucho tiempo como ovejas sin pastor Usted, Monseñor, ya sabe que estamos rezando mucho Mucho para aquel que venga y venga a servirles a ustedes Porque, disculpen, como dijo también Darío en el cuento ¿No se olvida de la alguna vez Predicó una palabra que no era suya, porque la palabra única es la palabra del Señor. Gracias Señor Nuncio, usted va a hacer todo lo posible para que tengamos un obispo pronto Y desde ahora le pedimos su bendición apostólica en nombre del Papa al final de esta Misa Y termino hermanos delante de ella Ella se queda con ustedes Nunca se dejen de la mano de la Virgen María Yo le pido a ella que interceda por ustedes y tomo las palabras del Papa Francisco en su biografía cuando dice Yo solo sé que al final de mi vida nunca estuve solo, oh madre querida, siempre estuviste conmigo. A ella démosle también un aplauso de gratitud, que Dios los bendiga, que el Señor los bendiga y nos vemos en esta vida o en la otra. Amén.